Materia reservada 2.0 Esta noche en materia reservada un histórico de ETA, un criminal, un personaje que ha hecho, bueno, lo tenemos en el recuerdo, ha hecho todo tipo de cosas horrorosas, horrendas, y va a salir en libertad, se ha envigilado. Esa es Josu Tarnera. Y nos habla sobre el Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿Qué tal? Hola Bruno, muy buenas sí, Hola, hablar... Hola Silvia eh, Vamos a hablar de, de un personaje Contradictorio Y vamos a, a tratar de, de Explicar O a tratar de demostrar Algunas de las contradicciones que, que hay en estos momentos Con eh, Josu Ternera ¿no? eh, Sobre todo basadas en, en Los extraños comportamientos De la justicia y de los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los espías con respecto a él, ¿no? Sobre todo porque lo último, como acabas de, de mencionar, Bruno, es que está detenido en Francia precisamente uh -huh. desde hace un año y dentro de mm, eh, los jueces han cogido y han anunciado que van, a, a, van a, a posiblemente aceptar el 29 de julio, eh, dejarle en libertad bajo arresto domiciliario con un dispositivo de estos de, de, de una, una pulsera, un brazalete en su caso, sí. electrónico. ¿Y por qué? Pues, bueno, pues por, por todo este tema de, de que el COVID y de todas estas cosas en, en prisión. Pero es que, curiosamente, eh, Josu Ternera tiene eh, cuatro, una demanda de eh, una demanda de extradición por parte de, la, de los jueces de la Audiencia Nacional eh, que, lleva, que abarca cuatro demandas, ¿no? Y hay, ya hay una de ellas por las cuales se ha otorgado la, la extradición. Lo que pasa es que es verdad que, aparte de estas cuatro demandas, tiene dos juicios pendientes en, en Francia, ¿no? Es decir, que yo su ternera, que supuestamente eh, alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que tenía enfermedades eh, graves y que tenía enfermedad, se había contado y eh, que tenía cáncer y tal, pero el hecho es que vivía solo y vivía bien. Y, y, y bueno, la pregunta es. Eh, Cuenta con ayudas. Claro, la Entonces, pregunta es, ¿por qué? ¿quién le está apoyando? Eh, ¿qué, ¿Qué parte nos hemos perdido en todo esto? España, Francia, lo que sea, pero esto no es normal, ¿no? Pues la verdad, la verdad es que ahora vamos a, a echar un vistazo a, a su vida y a la contradicción de lo que fue la primera parte de su vida, de, de, de tipo duro, y lo que fue la segunda parte de su vida, que es más de, de negociador. ¿no? Y, y esto ahí que nos hace preguntarnos eh, realmente eh, si en algún momento de su vida eh, fue protegido por los eh, servicios secretos. Pero cuidado, los servicios secretos no los es que lo protegeran porque no protegen a terroristas. Eh, esta protección podría ser porque quizás en algún momento era el hombre indicado para conseguir eh, lo que todo el mundo anseaba que era el fin de ETA o incluso a veces el protegerle lo pueden hacer sin necesidad de que, de haber llegado previamente a un acuerdo ¿no? O sea que tú tienes vale. las sospechas de que a lo mejor ha sido un, un, un listo útil ¿no? Sí, lo único que pasa es que también lo digo, que decir, que cada uno saque sus conclusiones ¿no? yo voy a, a aportar algunos elementos que, que, que a mí me hacen sospechar de eso, ¿no? Eh, que son absolutamente determinantes ¿no? para, para esto. Pero no existen esas pruebas eh, totales porque obviamente si, si yo su ternera hubiera llegado a un acuerdo con, con la policía, con los espías, pues imagina, imaginaros. ¿no? Una Sería pregunta solo. Un gran escándalo. Antes de que empecéis con la cronología... Eh, ¿Él eh, tiene vinculaciones en su familia o con, ya relacionados y vinculados al grupo eh, eh, terrorista ETA o él fue un poco el que inició ese contacto? No, él inició el contacto ahora lo vamos a, a decir pero él estuvo o su pareja fue eh, Beloki, creo que era Elena Beloki ¿no? eh, que era una dirigente de, de Patasuna que también eh, cuando le detuvieron le detuvieron acompañado de ella y luego su hijo ¿no? que su hijo estuvo eh, ingresó en ETA y siguió los los pasos de su padre, pero eh, José Antonio Urriticochea, que es como se llama en realidad Josu Ternera, que es su alias de, de guerra está en ETA desde que nació ETA en el, en el 68 cuando él era el responsable político en en Vizcaya, ¿no? Y lo que pasa es que no tardó mucho, no tardó tres años en pasar a Francia y en convertirse en, eh, en un terrorista, ¿no? En, en meterse dentro del frente militar. Lo que pasa es que cuando empiezan y en aquella época... En, en los, los primeros dos, años, digamos eh, que yo Ternera no tengo una relevancia en la cúpuladeta, ¿no? Parece... No, no, Es que inicialmente yo Ternera es un, un militante de estos que, que se dedica a hacer las misiones que le encargan. ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que hizo bien las misiones, ¿no? pero básicamente eran misiones, en los orígenes de ETA eran misiones delincuenciales, eran eh, puros delincuentes, es decir, que eh, no tenían esos métodos tan sofisticados de obtener dinero y lo que se dedicaban era hacer otra cosa más normada. ¿no? Y, y él participó en, en varios de ellos que era simple y llanamente para obtener, en uno obtuvieron eh, 12 millones de pesetas, es decir, que iban. Eh, entonces, él participó ahí y luego, eh, poco a poco, fue eh, subiendo dentro de la, de la organización. no eh, En aquellos años, eh, es verdad que se produjeron sobre todo en, en el año 75, con Miquel de Jarza, con el Lobo, eh, hubo montones de de detenciones ¿no? y entonces él digamos que en ETA la gente va subiendo por las necesidades, no detienen a este alguien tiene que ocupar su lugar ¿no? y ya en 1980 pues él entró en la ejecutiva de, de ETA y, y siguió subiendo, ¿no? cuatro años después pasó a ser el, el número dos y en el 87 fecha importante porque eh, para él digamos, eh, fijaros de lo que estamos hablando, de hace De 13 de hace 33 años, él pasó a ser ya el jefe de la cúpula de, de ETA. Y llegó a ser el jefe de la cúpula de ETA porque era un tipo duro, un tipo sin escrúpulos, que además reorientó los atentados de la, de la banda a provocar eh, los mayores daños posibles, ¿no? Y ahí estamos en la etapa más asquerosamente salvaje y, y de, de la banda terrorista, ¿no? Y por mencionar dos atentados que estoy seguro que, que muchos eh, recordáis, el 19 de junio de 1987 eh, fue el atentado contra el Hipercor de, de Barcelona, ¿no? con 21 muertos y 45 heridos. Y el 11 de diciembre de 1987, la bomba que colocó ETA en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que acabó con la vida de, de 11 personas, de las cuales cinco eran personitas. ¿no? Y ahí fue el, el inductor, según estás comentando. Él era el jefe de la banda, es decir, eh, el jefe intelectual, el que, daba, el que daba las órdenes y el que organizaba los atentados. Es, que, es decir, estamos hablando de, de un eh, yo su ternera absolutamente eh, eh, salvaje. Es decir, era. yo recuerdo que yo no hacía... Yo no hacía Muchos temas de terrorismo en, en aquellos años, ¿no? Pero sí si recuerdo el mito de su Tornera, que era el tipo más salvaje. Eh, era, era alguien de verdad, ¿eh? Malo entre los malos, ¿no? Un personaje que a partir del año 1987... Eh es un momento importante, porque se produce la atención de otro personaje histórico en eta Santi Potros, y él digamos que se escapa por los pelos no sí eh, ahí el, el escaparse por los pelos es un poco es, una, es un poco de interpretación no porque eh, para entender eh, estos detalles de la vida de Joshua ternera. Hay que entender también eh, algunos hitos importantes y uno de estos ocurre en 1987, en concreto el 30 de septiembre. en Ese día, en Anglet al sur de Francia, la policía francesa entra en, en una casa y bueno eh, la, el, la hija de, de, de la casa le dice al inspector que está al mando de la investigación cuando va a entrar en un en una habitación que no hay eh, dice no, aquí no entre porque ya han entrado si no quiere porque ya han entrado sus compañeros ¿no? el policía eh, se mosquea y obviamente entra y encuentra debajo de la cama a Santi Potros, a Santiago Arroz Pidesa ¿no? él era el jefe militar de ETA y es el jefe militar al cual después de su detención no habla nadie en ETA le, le, le desprecian ¿y por qué le desprecian? porque era un jefe de ETA que llevaba consigo los papeles de toda la organización de ETA y en lugar de llevarlos eh, la, todo lo que había pasado, los nombres lo, lo, dónde estaban los zulos llevarlo apuntado en la cabeza lo llevaba apuntado en, un, en unos cuadernos ¿no? y entonces hubo un montón de detenciones en, en, en ese eh, momento y lo curioso del caso, porque claro la gente de, de ETA no sabía que le iban a, a que llevaba todos los datos, ¿no? Es decir, las redadas fueron tremendas, ¿no? Y curiosamente, y pongo el curiosamente entre comillas, yo su ternera logró escapar, como habéis dicho, por los pelos. Y contaremos, curioso, ¿no? y contaremos en el siguiente materia reservada 2.0 Cosas e informaciones eh, que nos estaba contando sobre Yo, su ternera, Fernando Reda. Fernando, eh, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Nos has hablado de esa primera época, primera etapa, primera parte de Yo, su ternera. En esta digamos eh, que los años 80 es el comienzo eh, de la... Bueno, siempre ha sido monstruoso, pero todavía se hizo más. Aunque antes eh, de pasar a sus pechorías, que son tremendas... Es importante conocer qué es esto de la operación Menguele que se hizo para secuestrarle a él, ¿no? Sí, esto demuestra de alguna forma cómo eh, todo lo que hemos avanzado al principio de esta contradicción entre su primera etapa y, y el final, sobre todo no solo personal, sino en sus relaciones con los servicios secretos, en sus relaciones con la policía, Aquí hay una muestra de que en aquel momento era un personaje perseguido. Y es 1988. Él es jefe de ETA, uno de los jefes de ETA, y eh, en el CSID mm, están buscando todos los caminos para parar eh, esas continuas salvajadas que está llevando a cabo ETA. Esa década de los 80, cuando todo el mundo se esperaba que ETA, de alguna forma, con la llegada de la democracia y además con los socialistas, rebajara el tono, sin embargo lo que hace es subirlo. Y entonces el CSID lo que hace es mm, eh, diseñar una operación para secuestrar halló su ternera, eh, co lo, cogerlo en Francia, traerlo a España, interrogarlo y eh, tener y sacarle toda la información. Lo que pasa es que eh, esta operación no se llegó o, nunca a llevar a cabo porque eh, esta llamada operación Mengele eh, eh, eh, requería que el uso de una sustancia especialmente diseñada para el caso, algo similar al Pentotal, y entonces el servicio secreto hizo... Una, una prueba le encargó a los agentes operativos que secuestraran a unos mendigos eh, para ver los efectos y eh, comprobar el efecto sonoliento que tenía y bueno, parece ser que se les murió supuestamente uno de, de, de ellos y se canceló totalmente la operación de secuestro de ellos su Ternera pero que quede claro que hubo intentos no solamente este, sino también de la Guardia Civil, es decir, el del CSIR, pero también paralelamente a la Guardia Civil, para eh, secuestrar a José. Que en 1989 fue detenido, condenado a seis años en prisión, extraditado a España, es el momento en que comienzan una de las conversaciones fracasadas, las conversaciones de Argel. Sí, eso fue, digamos, había habido otros intentos de, de llevarlo a cabo, pero... En, en sentar en una mesa de negociación a la banda terrorista y a los políticos digamos que fue la primera vez eh, en serio que se hizo eh, las conversaciones tuvieron mmm, en Argel, duraron tres meses y, y fracasaron obviamente, pero hay, aquí hay que decir que había sido detenido mmm, yo su ternera y la banda eh, los que se sentaron a negociar exigieron una de, de las cosas que pidieron al principio es que incorporaran a varios etarras a esa mesa de negociación y uno de ellos era Josu Ternera. Que en aquel momento todas las crónicas aclaran algo importante y es que Josu Ternera se oponía totalmente a negociar nada con el gobierno. Es decir, 1989 eh, en, la, en una prisión francesa no quería saber nada del fin de, de ETA. ¿Se puede decir que con Josu Ternera fue la última época dorada de posicionarse ETA como un organismo así en plan eh, muy, muy duro, ¿no? Como que queriendo posicionarse y, y, y casi a, eh, intentar parlamentar de tú a tú con los posibles gobiernos, ¿no? O, o incluso ni eso, ¿no? Sino directamente no, pero... querer forzar una situación eh, con la violencia que, que, que hubiese por medio. ETA durante toda su, su existencia ha estado, sobre todo en los años 80 y en los años eh, 90, ha estado en manos de los eh, duros, es decir, ha estado en manos de la parte militar. La parte militar lo que quería era eh, seguir matando para obtener cada vez más cosas. La parte política eh, decía vamos a negociar eh, para, para obtener las cosas que nosotros buscamos ¿no? y Y bueno, pues la historia demuestra cómo ETA al final no consiguió nada, porque eh, cuando lo pudieron haber conseguido siempre los duros eh, querían eh, negociar con aquella frase tan horrorosa de poniendo los muertos encima mm. de la mesa, que en realidad era como tenían que negociar, ¿no? Porque si ellos querían obtener cosas, eh, tenían que meter miedo al, al gobierno, ¿no? Es decir, que después de Josutron ternera también hubo otros que, que quisieron lo mismo, ¿no? mantener todo ese, todo ese tipo de, de atentados. Lo que pasa es que Josu Ternera fue el que llevó a cabo esos atentados eh, totalmente indiscriminados, totalmente totalmente salvajes. ¿no? Lo que pasa es que, fijaros, cuando regresa a España en 1998, que le extraditan, eh, bueno, pues está un tiempo en la cárcel, pero en realidad eh, lo eh, le ponen en, en libertad y, bueno, pues le termina presentándose a las elecciones vascas y es elegido digamos, por dos veces... Exacto, digamos que ese es el momento también en el cual de ese salto eh, no abandona el terrorismo, pero eh, llega a la política y se convierte o quiere convertirse en un político, una persona que tiene esos dos eh, papeles, en ese momento se convierte en diputado en el Parlamento Vasco, año 98, 1998, hace 28, 22 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no, yo no lo sé porque tampoco puedo, puedo decir no estoy en su cabeza ¿no? Pero, pero estar seis años en la cárcel también te ayuda como les ha pasado a otros muchos ¿no? terroristas ¿no? que eres muy muy chulito y muy salvaje estando con la pistola en la calle pero cuando eh, estás en, en condenado pues eh, tienes tiempo de, de pensar. ¿no? Ahí se cometió una barbaridad eh, simplemente mencionarla y recordarla que fue nombrarle miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del Parlamento. Sí, Madre verdad. mía. Es sí, que sí, aquello sí. fue tremendo. Pero eh, avancemos. En 2002, eh, siendo diputado, se encuentra con que eh, el, el, la, los jueces, ya sabemos cómo son, ¿no? que van despacito, despacito, pero pero cuidado, cuidado, que no sueltan. ¿no? Y entonces estaba todavía pendiente el atentado contra la Casa su participación en el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Recuerdo, 11 personas muertas, 5 niños, ¿no? Y entonces él se dio cuenta en un momento, y, y los de su alrededor también, en que el juez podía volver a meterle en la cárcel. Y, y que además esto era un montón de años los que venía por delante, más otras causas que tenía pendiente. Y entonces huyó, huyó. En noviembre del 2003 ya cuando veía que iban a por él, pues eh, se largó. Y desde 2003, esto ya lo avanzó, hasta 2019, fue, estuvo oficialmente en paradero desconocido. Paradero desconocido, pero desde que sale, se integra en la cúpula de ETA. Es verdad que más como asesor que otra cosa. ¿no? Pero, Pero desconocido de ahí, totalmente otra etapa, ¿no? Desconocido totalmente porque siempre se han sabido cosas de sus pasos. ¿Cómo se podían sí. saber y cómo se podían conocer? Pues mira, voy a poner algunos ejemplos eh, que ya ponen énfasis en lo que hemos estado hablando. 2004, se produce un caso, que es el caso que yo le llamo caso Carodo Rovira, y es que Carodo Rovira, de Esquerra, Eh, es eh, consejera en CAP del, go del gobierno de la Generalitat. Carod Rovira se desplaza el 3 de enero de 2004 a Perpiñán y se reúne con varios dirigentes de la cúpula de ETA. Entre esos dirigentes, ¿quién está? Josu Ternera. Y nos enteramos poco después por una filtración que hace eh, el servicio secreto al gobierno, quien sea, al diario ABC, de esta reunión. Y nos enteramos, por lo tanto, que el servicio secreto ha controlado esta reunión. Y, como manifestó el propio Carado Rovira, lo puedo decir en mi boca, pero lo voy a decir en la suya, que dimitió, por cierto, obviamente, porque se reunió con ETA para, para que no cometieran atentados en Cataluña, dice que si en realidad las personas con las que eh, se entrevistó constituían la cúpula de ETA, y si los servicios secretos habían presenciado la reunión, Eh, y no fue abortada eh, no entendía por qué no habían detenido a los dirigentes etarras además eh, poco tiempo después eh, se produce ese encuentro que tú lo has eh, documentado que lo has contado en alguna ocasión en un aeropuerto entre el lobo el lobo, el de la película y, y eh, este personaje Joshua Ternera sí, yo, y os lo voy a leer eh, es muy muy breve Contado por el propio Miquel Lejarza en, en mi libro Yo confieso. Dice, estaba en una de las salas del aeropuerto de Düsseldorf. Llamé por teléfono a Enrique, mi oficial de caso. Oye, que tengo a Joshua Ternera aquí al lado. ¿Qué dices? Que Joshua Ternera está en el aeropuerto. Bueno, bueno, déjalo. Pues claro, no lo voy a coger. ¿Pero qué me quieres decir? Tú vete a lo tuyo y olvídate. Y, y concluye Miquel. Me mosqueó el olvídate. Pensé, vais a pedir que lo sigan o tenéis un acuerdo con él? Aquí está está súper claro, ¿no? Claro. bueno yo, yo ahí veo también otra opción. Porque puede ser lo que tú dices, que realmente tuviesen un acuerdo. O a lo mejor que no es que tuviesen un acuerdo, sino que estaban eh, un, vigilándole. E intentaban a ver a dónde iba, para, eh, con quién estaba en contacto. No sé, es otra opción, ¿no? O, o no, o, o, o, otra opción es simple y llanamente que eh, no había ese acuerdo, pero que en, en aquel momento Josu Ternera estaba jugando una baza muy importante en la negociación, que la jugó, ¿eh? en la negociación con el gobierno de Rodríguez Zapatero y lo que no interesaba, siendo este, digamos, el más partidario del fin, No interesaba detenerle. Por eso, ahí está. Digo que él fue uno de los que leyó ese comunicado del final de ETA. Sí. De Seguramente él, eso nos da una vista, ¿no? Sí. Es decir, él estuvo en la mesa de negociación con Zapatero y, y él, quería la, él quería la paz, él quería entregar las armas, pero ya sabéis, el, el atentado en la Terminal 4 de... de De barajas ¿no? y después vendría la, la derrota de ETA a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero mmm, el 3 de mayo del 2018 fue uno de los encargados de leer el comunicado final de ETA que anunció su disolución era como decir alguien de peso alguien con una toda una historia detrás tiene que ser el que ponga el que apague la luz ¿no? bueno pues lo hizo Joshua Ternara Que cada cual saque sus eh, conclusiones, eh, pero creo que hay una serie de pistas y de indicios eh, que nos hacen pensar eh, cosas y sí, nos hacen tener ciertas conclusiones. Ya sabes eh, cuál es mi teoría. Sí. Y es que, que ha, ha habido algo. Lo ha habido. Claro. Que, y ahora puede ser efectivamente lo que ha dicho Silvia, puede ser que hubiera un acuerdo, puede ser que no lo dejaran. Quiere decir que, que, aclaremos, el Servicio Secreto no ayudó a ETA por, por no, eso. claro. El Servicio Secreto lo que quería era el fin. ¿Y qué pasa? Que para conseguir el fin hay que hacer determinadas cosas. Bueno, pues para y eso están hay, los Y hay que secretos. hablar con personajes absolutamente y como él, ¿no? Eh, eh, pero, sin ninguna duda. Claro. Una pregunta. En el entorno de, de, de ETA, aunque luego ya entregan las armas y tal... Pero siempre se queda como esa, esa historia, ¿no? ese pozo de la persona que ha estado durante tanto tiempo. Eh, el recuerdo que se tiene de, de él al final, después de todo lo transcurrido, lo que ha pasado. Eh, no sé si te ha llegado a ti información de si al final es un poco que hay dudas de si ha traicionado, si se ha convertido en una especie de que se pues, ha vendido o, sea, o O, o, o tiene esa leyenda negra o no, o sigue siendo uno de los personajes más veteranos y más respetados dentro del grupo terrorista. No, él sigue siendo respetado, sobre todo porque eh, la gente, eh, permitirme la expresión, con dos dedos de frente dentro de, de, de la izquierda berchale, llevaba reclamando y peleando y luchando porque ETA se disolviera ya muchos años. Y entonces, eh, obviamente, no lo podían conseguir pues porque el que tiene de arma era el que decidía. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, ahí jugó un papel importante Josu eh, Ternera. ¿no? Igual que hemos dicho que fue el de los atentados más deleznables, que, que, de los más deleznables que tiene este país, también es verdad que al final fue uno de los que presionó a, activamente eh, también por su paso, por, como hemos puesto antes énfasis, por su paso por la política, con sus relaciones con, con Batasuna, por, eh, por bueno, el fin de ETA. ¿no? Pues